Hip Impresiones. Hip Impresos. En Hip Impresos tenemos todo lo que necesitas para tus impresiones y proyectos. Las mejores máquinas. Las mejores máquinas. La mejor calidad. Atención personalizada. Diseño a medida. Envía un mail a hipimpresos.yahoo.com.ar o llámanos al teléfono 4355-5394. Y si estás cerca, podés pasar de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas y de 14 a 18:30. Por Avenida San Martín 2727 Florencio Varela. Impresos, imprenta, full color, calidad, diseño gráfico, impresiones, plotter, gigantografías, banner.